Vamos a hablaros ahora, en el mundo bizarro, en la rosa de los vientos, de un lugar tan extraordinario como desconocido. Se llama el pasatiempo. Encuentra unos kilómetros de la Coruña, tiene más de 100 años de antigüedad, tiene origen masónico, lo hicieron gente con unas ideas masónicas, unas ideas esotéricas, es un auténtico llegar allí y recorrerlo, es un auténtico viaje iniciático. Un lugar mágico y un lugar sobre todo desconocido lugar sobre el cual vamos a hablar con el escritor, con el periodista, con el investigador Carlos Fernández, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Hola Carlos, Ay, a mí me dais mucha envidia que yo sé que vosotros habéis estado y yo no Bueno, es no, pues. que el pasatiempo, cuéntanos un poquito cómo es el pasatiempo para que la gente lo sepa, porque se encuentra en nuestro país y es, como digo, fantástico ¿eh? Sí, es, es bastante desconocido fuera, aunque en su día, en su época de esplendor incluso llegó hasta en las recomendado en las guías Michelin. Se trata de un, un parque bastante ecléctico, ¿no? un, un parque donde eh hay un poco, un resumen del conocimiento de los lugares más importantes de, de todo el mundo, porque eh su su creador, Juan García Naveira eh era un bueno eh, hizo una gran fortuna en Argentina, viajó por el mundo y cuando regresó a Betanzo, donde había nacido, hizo varias obras filantrópicas y, en, y entre ellas esta, porque el parque lo que quería es ser una especie de escaparate donde mostrar a los niños, a las escuelas eh, todo lo que había en el mundo ¿no? y ahí están representadas, por ejemplo, desde las pirámides de Egipto o las construcciones más importantes del mundo hasta eh, otros temas totalmente diferentes, como puede ser una representación de, de, de que había en en el en su época de esplendor de todas las de todas las plantas del mundo o de buena parte de las plantas que había en el mundo hay eh, referencias a las últimas tecnologías de la época a los inventos hay eh, eh referencias a la modernidad al pasado al presente y al futuro de de aquella de aquella época, ¿no? Y hoy en día, lamentablemente, pues se conserva solo un 10% de lo que fue este gran parque que en su día llegó a tener 90.000 metros cuadrados. ¡Jolines! O sea, que era como sí. un parque temático de diferentes épocas. Sí, es, es un parque... Hoy le llamaríamos parque temático. Ellos lo concebían como un parque enciclopédico, ¿no? pues recordemos que en aquella época no había televisión, la educación era la que era, y entonces, pues el... Eh, quiso plasmar en en en este espacio todo el conocimiento que había en aquella época con el fin y uno de los principales motivos era llevar a grupos de niños de las escuelas a visitar el parque a la vez que explicaban no viendo representaciones de de tanto de la historia como del pasado hay dinosaurios por ejemplo. Eh, hay eh, esculturas de, de diferentes animales, hay eh, representaciones de muchos lugares del mundo, hay eh, un estanque, por ejemplo, con lo que aquella era una modernidad, que era los trajes de buceo ¿no? de aquella época, lo que había en aquella época. ¿no? Bueno, en fin, era un, una representación eh, bastante amplia de lo que era el conocimiento en aquel momento. ¿no? Y había y... incluso pirámides, ¿no?, Sí, entre las pirámides bueno es es una es una representación digamos que hoy lo llamaríamos en dos dimensiones ¿no? O sea no es en, no es una réplica de la de la pirámide en tres dimensiones sino en dos no es una como una escultura que representa la pirámide pero también otros muchos lugares de, del mundo como decíamos, porque eh, juan García beira Y su hermano, antes de, de construir este parque, pues habían hecho un viaje por, por diferentes partes del mundo y quisieron plasmar también eso ese, ese, esos lugares a los que no cualquier persona podía viajar en aquella época y que, eh, bueno, eran, eran importantes en la historia de, de la humanidad. ¿no? Era como... No sé si si lo tiene o no, eh, si nació con esa intención o no, pero era una forma de plasmar un conocimiento, se decía amazónico, pero esotérico, iniciático. Había había ahí una parte del parque o algunos elementos del parque que eh, apuntan ahí. Pero recordemos que, bueno, por una parte, Juan García Nadeira estaba eh, era afiliado a la masonería en, en Buenos Aires, se eh, había afiliado a esta logia, y es verdad que muchos elementos del parque hacen un guiño a todo a todo ese ese esa filosofía y ese conocimiento eh, infundido por la masonería. por otra parte el parque también está influido por otros parques esotéricos que había muchos en aquella época estamos hablando principios del, del siglo veinte finales del del diecinueve como por ejemplo la quinta de regaleira en, en Sintra Portugal o, o los jardines de Bomarzo y hay quizá una de las cosas eh hay unos cuantos elementos no que, que, que podríamos interpretar como relacionados como con la masonería y uno de los más llamativos es los túneles artificiales que tiene porque eh está construida en varias, en varias escalas por lo menos la parte que se conserva en en varias plantas ¿no? y hay túneles que eh, eh como una bajada al inframundo ¿no? sí. que representan eso Y algunos de esos túneles van a ninguna parte se pierden en un, en un pozo en, en un pozo sin fondo o, o resurgen en otra parte del parque como esa alegoría no del, del morir y el renacer que está, está tan presente en las en las corrientes esotéricas luego en el parque también hay otros elementos que apunta en la filosofía masónica, no como las virtudes masónicas, ¿no? la actitud del trabajo. Hay mu hay muchas referencias a esto, a este tipo de de, de, de de virtudes en en todo el parque. Y luego, bueno, hay hay más cosas ahí, eh, por ejemplo, aquella famosa frase libertad, fraternidad que eh, fue utilizada en la en la Revolución en la, en la Revolución Francesa, pero que bueno, que estos son de inspiración masónica, ¿no? Luego, bueno, hay otras, eh, un, eh, un personaje que por ahí no era tan relevante por ahí, como es Salomón, tiene su propio estanque cuando es un personaje de referencia en la, en la masonería por haber sido el constructor del, del templo de Jerusalén, ¿no? Bueno, hay muchísimos guiños de ese estilo, ¿no? Y, por supuesto, hay una, hay una también un un guiño republicano, digamos, en el parque, ¿no? Hay una referencia a las repúblicas eh, sudamericanas y, bueno, todos estos elementos y muchos más que hay detalles que se pueden interpretar como eh, una, una como que plasmó parte de ese conocimiento masónico que del que él era afiliado, Y en, en, el, en diferentes elementos del parque por lo que cuentas tiene bastante extensión y se sabe porque empezó a, a, a caer a, de, a decaer, a, a olvidarse un poco su uso porque si comentas que estuvo en la guía Michelin era un lugar de, de referencia o sea que el, la persona que lo creó consiguió su objetivo pero luego ya eh, ¿por qué, ¿Por qué lo, lo dejaron así medio olvidado? Sí la decadencia vino con la guerra civil, de hecho eh el parque se cerró eh con durante eh, a partir de, este, de la guerra civil incluso fue utilizado como, como lugar de tiro por los nacionales y como bueno como como base de los nacionales y y la verdad es que eh ahí comenzó su deterioro y permanecía cerrado de hecho yo la primera vez que me acerqué hasta allí estaba cerrado pero eh luego fue eh, comprado en el año 86 por el ayuntamiento eh, ya no quedaba en pie ni ni apenas una décima parte de lo que de lo que era la extensión total eh fue reconstruido fue reabierto pero eh claro no es eh no conserva muchas de las cosas que había solo se conservan algunas fotografías de lo que de lo que fue y Y de lo que se perdió, ¿no? Eh, otras otras partes, como por ejemplo lo de los túneles de que hablaba, el estanque salomón, el buzo, todo esto lo podemos ver hoy en día, ¿no? Incluso un invernadero que hay arriba, un león que es famoso allí, también una escultura muy grande de un león. Eh, ahí hay eh, los túneles, por lo supuesto, es lo más llamativo lo más de, de todo el parque. Es un lugar extraordinario, importantísimo decirlo, se encuentra en Galicia, se encuentra en La Coruña, a poquitos de kilómetros de la ciudad, un lugar extraordinario, pero tenemos que esperar un tiempo para verlo, ¿no? Eh, ahora mismo está cerrado, pero por obras. Sí, sí, sí, sí, además hace poquito fue declarado Bien de Interés Cultural, Qué con bueno. lo cual pues eh, eh tendrá una protección, ¿no? una protección mayor y un presupuesto, espero, sí. eh, mayor también para para eh reconstruir las partes dañadas, porque bueno, muchos de los elementos no están hechos eh, con el paso del tiempo pues se han roto, se han derrumbado, se han dañado y es necesario una un mantenimiento no importante, ¿no? Además de toda la parte verde, digamos, que es muy grande también que también necesita un, un mantenimiento, ¿no? eh, a ver si pronto, pronto abra al público y podemos volver a visitarlo. Un lugar extraordinario, un lugar mágico, iniciático, sobre el que hemos hablado esta noche aquí, en La Rosa de los Vientos, con Carlos Fernández. Eh, Carlos, muchas gracias. Cuídate. Buenas noches, adiós.